Hola, un saludo especial, te habla Jairo y hoy quise grabar hoy jueves noviembre 10 de 2011 un sencillo podcast para eh, compartir contigo varias novedades en así de simple. Inicialmente lo iba a hacer a través de un boletín, pero caí en cuenta que, que son unas 4 o 5 novedades y, y escribiéndolas se nos alarga un poco la actividad, entonces es más sencillo compartirlas en audio. Bueno, lo primero, hoy es noviembre 10, esta semana envió un boletín eh, compartiendo que mañana noviembre 11 no vamos a tener sesión de tertulia a la carta de 10 a 11 de la mañana, eso se debe a que mañana hacia las 9 y 40 vamos a estar usando la sala virtual en un evento eh, diferente al espacio de astrología, es un evento con Marcela Jaramillo, si no conoces a Marcela Ella es una colombiana, una persona muy especial, muy interesante con un perfil bastante peculiar que conocí ya hace dos años, larguitos creo, ya una, unos 15, 16 meses aproximadamente y a raíz de la experiencia con ella pues eh, surgió un espacio virtual que se llamó serlibre.esasidesimple.com y duró al aire unos... 12-14 meses, creo, en el cual se desarrollaron unos talleres, unas conferencias con el enfoque y manejo que Marcela hace. Básicamente, te resumo, Marcela es una persona muy hemisferio derecho, muy conectada con, digámoslo, con cierta información que para los que somos muy izquierdos no es tan fácil de asimilar. Sin embargo, eh, conmigo hizo un clic interesante debido a que Pues yo manejo una información eh, que en varias ocasiones me ha suido nombrar el AVE, Abraham Hicks, las canalizaciones de Abraham, y se me hizo muy acorde a... o tenía bastante coherencia y congruencia con el mismo mensaje que Marcela manejaba, aunque pues ella lo maneja con otras palabras y otros recursos, y, y me gustó y me quise dar esa oportunidad, ha sido interesante en cuanto a, a, a explorar un mundo que de pronto no... ...no es muy cómodo... ...para mí es de lo racional... Eh, ...el día que envié el correo... Pues, comentando las no ...esta semana que envié el correo... ...comentando las novedades de de Inter... ...recibí una llamada de Juan Carlos Gómez... ...nuestro gran amigo de Alquimia... ...me preguntó... uy Jairo, ¿qué le pasó? ...que está muy metido en el 11-11-11... <risa> ...o sea, eh, percibí oh, sorpresa en la llamada de Juan... Que, que, ...que yo estuviera de pronto manejando esos temas... ...pues la verdad... ...el tema 11-11... Mmm, ...sí no... ...o sea, de pronto... Mmm, y pues conociendo mi perfil y los temas que yo manejo y las aplicaciones prácticas y concretas que me gusta manejar está, estaría como un poco fuera de, de todo lo que yo manejo sin embargo, más que, que el tema en sí o que el contenido en sí lo que me gusta de Marcelo es la forma en la cual expresa la información o sea, independientemente de si es cierto o no, de si... ...al hacer la actividad mañana... ...se genera alguna energía o no... ...o si va a estar presente esa energía... ...o sea como te digo es de lo racional... ...es muy difícil hacer un análisis... ...y hacer una conclusión de este tipo de información... ...entonces... Eh, ...quería comentar eso... De, de, me, ...me causó bastante gracia... Y, ...y sorpresa la llamada de Juan... ...entonces... ...quise compartir eso contigo... ...entonces es una experiencia interesante... ...vamos a ver qué pasa de pronto... dependiendo de lo que surja mañana grabamos un, un audio, pero lo, lo, lo divulgaríamos en el espacio de Ser Libre. Bueno, otra noticia ya referente a astrología es así de simple, hay pendientes cuatro conferencias del simposio realizado en septiembre. Eh, cuando digo eh, pendientes, es pendientes de publicarlas, lo que pasa es que tres de esas cuatro conferencias, la grabación, no sé por qué es la primera vez que me pasa, eh, no quedó bien, Cuando digo no quedó bien es la imagen, la imagen tiene, normalmente uno cuando ve en pantalla, pues ve la, la pantalla completa. La grabación quedó visualizando un 70% de lo que se de, transmitió en la conferencia en vivo. El audio sí quedó perfecto, no tiene ningún problema, pero la imagen sí está truncada, está cortada más o menos entre un 70-75%, entonces no está completa la visualización de la imagen. Estas conferencias pues son muy importantes como todas, son la de Alejandra Eusebi de, del Cava de Argentina, del manejo de estadística, la de Cecilia Pinzón que me la han pedido bastante, bastante, el manejo del amor también y el testimonio de Marcela eh, referente a cómo llegó ella a la astrología desde siendo ella una médico psiquiatra, ¿no? que también es un testimonio muy, muy bonito, muy interesante. Esas tres conferencias tienen ese mismo eh, problema. Bueno, más precisamente creo que las de Cecilia Alejand y Alejandra. La de Marcela no tengo muy presente. Perdón, la de la de Cecilia y Alejandra y la de Marcela no recuerdo bien. Con ella hay algún problemita, pero no no recuerdo bien si es imagen o, o, o no, no no no me acuerdo muy bien. Tengo que revisar. Eh, pero el audio sí está muy bien de esas. Hay una cuarta conferencia que fue con la cual cerramos el simposio de Diego del, del trabajo de predicción en astrología. Esa está en, está completa. Solo que la verdad no he tenido el tiempo de, de generar la renderización para publicarla, pero vamos a ver esto. Esto lo hacemos antes de finalizar el año. Eh, entonces, eh, pues conversando con, ya conversé con Alejandra, ella me dice pues que la publiquemos así, me autoriza a publicarla así. Eh, ya veremos de, dependiendo de la respuesta que tenga si hay necesidad de programar una nueva o, o ampliar el tema eventualmente sí me gustaría hacerlo ese es un tema bien interesante a mí me llama mucho la atención la parte estadística y especialmente pues aplicar astrologías muy interesante de, de explorar y desarrollar eh, en cuanto a Cecilia y, a, y Marcela pues con ellas también incondicionalmente me dijeron pues que no había ningún problema en repetirlas pero pues por ahora las vamos a publicar así y dependiendo de de la respuesta que haya de la retroalimentación que haya de ti, pues miraremos si, si hay necesidad de repetirla o no y eventualmente la programaremos y la la, la agendaremos con tiempo. Bueno, eh, eso en cuanto a las conferencias. Bueno, otro puntico que quiero desarrollar es el siguiente. Este año cumplimos tres años de estar al aire en astrología, eh, en así Hemos hecho bastantes cosas donde La actividad fuerte han sido los cursos especializados, eh, desarrollamos un módulo básico de astrología con Cecilia, bajo el enfoque de Cecilia, y con Diego hemos venido desarrollando pues, temas muy especializados de la astrología. Eh, hay pendiente un, terminar un curso de corrección de hora con Cecilia, del cual inicialmente hemos agendado 16 sesiones, hemos desarrollado 9 sesiones, estarían pendientes unas 7 sesiones, eso está pendiente... pero quiero aclarar que ese no es un curso como tal, eso más bien es un taller que hemos venido realizando donde se hacen ejemplos prácticos, la corrección de hora como tal bajo el enfoque que nosotros tenemos no es, no es un curso en el cual te disponemos una, un contenido de forma magistral, sino es una actividad práctica en la cual se usa todo el marco teórico y todo el bagaje teórico que hemos desarrollado. entonces eh, diríamos es un es un taller avanzado en el cual hay que practicar con lo que se hace, o sea la corrección de hora, yo sé que hay escuelas de pronto y enfoques que dicen hay que hacer este paso, sigue estos pasos, este paso, aquí es más que todo un taller donde, donde usamos todo, ¿no? se usa una herramienta, se usa la otra, y lo que se busca es ajustar. Entonces ese, ese curso, ese perdón, ese taller de corrección de hora está pendiente por finalizarse, yo creo que ya este año no alcanzamos. Mm, básicamente lo que pasó es que ya con el desarrollo la actualización del nuevo software pues eh, me, me gustaría pues ya que trabajáramos con el nuevo software entonces quiero darle un poquito de espera a que tengamos el software listo, a que los usuarios se familiaricen con el manejo y uso a que la misma Cecilia se empape con el uso del software y, mm, y sería muy rico poder finalizar o poder realizar esas sesiones pendientes con la nueva herramienta ¿no? entonces ese, ese también fue como con una excusa no esperada que surgió de, de toda esta serie de situaciones que se han presentado en este semestre. Bueno, lo otro es que también al hacer la evaluación de los tres años de Así de Simple Astrología es Así de Simple, eh, inicialmente la idea no era muy clara en cuanto al contenido, cómo lo íbamos a desarrollar, o sea, el primer curso que hicimos en noviembre del 2008 pues fue un curso de, de enseñar astrología, Y, y lo que este este espacio ha venido haciendo es de forma muy dinámica irse ajustando a las necesidades de los usuarios, ¿no? Eh, y todo lo que he podido detectar o lo que he concluir hoy es que el perfil de usuarios de astrología es así de simple, es un perfil de usuarios que conocen y saben de astrología. O sea, no no es un perfil o no es un espacio que está dirigido a personas interesadas en astrología pero que no tengan conocimientos de astrología. Entonces, es un, una página muy segmentada en cuanto a que son personas, o tú eres una persona que sabes de astrología, tienes conocimientos, diríamos, medios de astrología, y eso es suficiente pues, para estar interactuando con la información que compartimos acá. Eh, entonces, eh, haciendo ese análisis y viendo esa, ese, esa realidad que hoy maneja el espacio, y conjuntamente con el desarrollo de la nueva versión del software, el cual en varias ocasiones eh, he dicho que este surgió fue en base a una necesidad mía personal de aprendizaje, yo necesitaba tener una herramienta para aprender astrología, decidí crear un espacio paralelo, eh, el cual es el curso virtual gratuito de astrología, esto este es un espacio que está dirigido básicamente a personas interesadas en conocer astrología, cuyos conocimientos sean nulos o mínimos en, en el manejo de la astrología, entonces... Eh, este es un curso que va a tener un alcance, digamos, medio, o sea, no va a ser especializado, eh, va a ser muy con el enfoque mío, el enfoque así de simple, entonces va a ser muy pragmático, muy rápido, de muchos tips, muy concreto, valiéndome mucho de la tecnología, pero no pretendo en ningún momento eh, hacer un estudio formal de astrología, o sea, formar astrólogos profesionales, no, no es el espacio, o sea, lo virtual no, no es un espacio para eso. Eh, Eventualmente tampoco Astrología es así, eh, astrología es así de simple.com es un espacio para hacer, para hacer formación profesional de Astrología. Eso no, no es así, eso está muy claro. Eh, nosotros lo que hacemos en Astrología así, así de simple es generar contenido y suministrar contenido, pero no estamos formando astrólogos, ¿no? Eso, eso también tiene que estar muy claro. Entonces lo que yo voy a empezar a hacer ya a partir de esta semana, ya tengo creado el espacio, voy a ver si de pronto... te comparto el POTS para que lo veas y me hagas sugerencias del, del curso virtual gratuito de astrología. Es eso, es un espacio paralelo a esto, pero está dirigido a un público diferente, no tan especializado como tú en conocimientos astrológicos, sino personas que tengan algún interés en astrología y de pronto la información que tienen es muy ambigua, muy general y no tienen los suficientes criterios eh, teóricos o la, lo, el suficiente marco cognitivo de conocimiento para decidir o evaluar si la astrología es una herramienta válida en sus procesos personales, entonces, eh, y también eh, retomando la actualización del software, me di cuenta que a el software yo lo desarrollé pensando en una persona que está aprendiendo astrología, o sea, la idea es que, que ir haciendo como un, un paso a paso en el conocimiento astrológico, así es como yo lo uso, así es como lo lo, lo le saco el máximo provecho y eso, eh, de paso entonces esos videos que voy a generar en, el, en la enseñanza básica de la astrología como yo la tengo prevista, pues servirá para que los usuarios del software se familiaricen con las características, algo muy curioso que pasa con el software y no es solo con el software mío sino es a nivel mundial con todo el software, estudios de, de las grandes casas desarrolladoras de software han, han encontrado, que normalmente los usuarios solo usamos un 20 o un 30 por ciento de las capacidades de un usuarios de, de un software, perdón. Normalmente un Office hace muchas cosas, pero muchas cosas, pero pero realmente uno o, o un Word, un, un procesador de palabras, pero uno realmente solo está usando el 10-15 por ciento. O sea, en, en palabras simples es una máquina de escribir digital. Y hay muchas características que uno no está usando que conocerlas. bien y usarlas bien uno tendría una optimización de sus tareas productivas impresionante y eso se sería reflejado en tiempo eh, con el software de astrología yo también he detectado eso, la versión antigua la, la de 2004 es una versión buena, pues muy enfocada al sistema topocéntrico, al sistema GR y a los usuarios que conocen este sistema y que manejan el, eh, el sistema de lectura GR y conocen el topocentrismo lo usan de forma básica pero hay, hay varios truquitos, varios tips que que yo explico en los videos y de pronto no se dieron cuenta que está en el video o no los vieron y no, no, no se está usando la herramienta. Por ejemplo, recibo comentarios interesantes ahorita de, de la nueva versión que les encanta la animación que hace el software, que poder mover la fecha y eso, pues de pronto la parte gráfica sí es mucho más agradable visualmente, pero eso mismo lo hacía el software anterior, entonces me, me causó curiosidad ese tipo de comentarios. Pues, de, pues sí, la imagen es más descrestante, como decimos acá en Colombia, más visual, más llamativa, más, más simple, más alegre. Eh, visualmente es más bonita, pero pero el concepto mecánico es el mismo. O sea, uno podía hacer animación con la versión anterior. Entonces de, eso me, me, me confirma esa esa situación que, que no se conoce bien el, el, el manejo del software. Y de pronto eso también es mea culpa en cuanto a que no se hace una documentación Eh, suficiente, o sea, no basta hacer unos videos tutoriales, no basta eh, decir eh, o, o nombrar en alguna parte el software hace, eso, hace esto, sino con ejemplos prácticos ir mostrando lo que el software hace, entonces una excusa excelente para mostrar ejemplos prácticos es el curso básico de astrología, entonces la invitación es para los usuarios del software, de pronto, que conozcan este curso, que mirenlo como... pues van a encontrar muchos conocimientos básicos en astrología que voy a compartir mírenlo como un ejercicio de, de, de pronto reforzamiento, habrá cosas de pronto con las cuales no comparten pero, pero mirándolo ya con, con el uso de la herramienta es bien interesante porque el, el curso de, de astrología el gratuito, Lo voy a, voy a usar todos los ejemplos, todas las explicaciones usando la nueva actualización del software, entonces es una excusa perfecta para, para conocer a, a capacidad todo lo que el software puede hacer Entonces, ese era otro puntico que quería compartir contigo. Este nuevo espacio pues está dirigido a personas interesadas en la astrología, pero con conocimientos básicos o nudos de astrología. También he recibido eh, comentarios de, de astrólogos, de personas de Argentina, de, de Colombia, de Venezuela, que, que están muy pendientes de eso y que de alguna forma me podrían colaborar en desarrollar. Pues vamos, o sea, inicialmente el curso he pensado hacerlo muy... Eh, muy con un enfoque muy personal si sí quiero de pronto generar una sección de recursos en las cuales quiero linkear o hacer referencia a astrólogos, a sitios de astrología, páginas serias de astrología para que eventualmente las personas pues si deciden hacer procesos personales ya más profundos de, de astrología lo hagan con esas personas como te digo yo no pretendo formar astrólogos profesionales porque no es mi, mi área de interés, no es mi actividad principal, pero sí conozco varios de mis usuarios de mis de mis clientes, por así decirlo, entre comillas son personas que, que si sí, esa es su actividad y están muy dedicados a eso, entonces de alguna forma sería interesante ver cómo podemos dar a conocer esa información, ¿no? pues, habría que hacer algunos filtros y cumplir algunas condiciones pero pero en esencia se puede hacer bueno, llegamos ya a 16 .50 aquí grabando, esto era lo que te quería compartir, un rápido podcast eh, ojalá lo puedas oír antes de, del 11 de noviembre y si no pues no importa <ríe> un abrazo hasta una próxima oportunidad y seguimos en contacto